consultarlo, en primer lugar, por las actividades que planean para este domingo 18 en el marco de la celebración del, del Día del Indio Americano. Tengo entendido que que se van a ir a, al rancho de Colonia Llevas, ¿puede ser? Sí, ¿qué tal Martín? Sí, así es. Eh, eh, planeamos algo para celebrar el Día del Indio Americano que en realidad es el 19, pero es una cuestión de que participe, lo hacemos abierto, que participe la comunidad, no solo la variedad de la zona, y decidimos hacerlo el día 18 y... Y bueno por invitación de propietaria del lugar de Carlos cocia que hace un tiempo atrás devitó eh, y como le tienen como un espacio cultural a, al rancho allí de correo de, de nieva decidimos hacer algo y bueno vamos a va a hacer el domingo bien eh víctor hugo qué qué significa eh, este día por qué se ha, se ha implantado el día del indio americano? Bueno, en realidad fue una, una cosa de, de decisión impuesta por el presidente Mijic en el año 1945, que convocó a a representantes de distintos países de América, en el caso de Argentina, en un gobierno de solamente, después, al cabo de los años, vivió a esta, a esta fecha el el gobierno de Argentina, pero, pero bueno, lo en bueno, los pueblos, en el final lo hemos tomado ya como una celebración y hacer ver a, a, a... que estamos todavía vivo ¿no?, que que no nos han exterminado y que cada vez con más fuerza estamos presentes en la vida de todos países de América. Uh -huh. eh, justamente hablando de, de, de, de la presencia, eh, ¿cuáles son bueno lo, los reclamos históricos y cuáles son también los reclamos que en este momento tienen las comunidades originarias? Sobre todo las que están presentes en, en nuestra zona, supongo que además de haber ciertos reclamos en general de todas las comunidades originarias de, de, de la Argentina, digo, para con el gobierno. Sí, en algunos lugares son más graves las, las problemáticas las situaciones que tienen como pasa en el Chaco o en jujuy en Saica en Neuquén eh, con el tema de de los desalojos, aunque sea parado el desalojo a través de la ley en diciembre y 160, pero eh, la contaminación es un problema gravísimo que están sufriendo y que nosotros eh, planteamos de todos lados, y lo que se está planteando el gobierno nacional, que ya lo planteamos nosotros en el encuentro nacional que estuvimos en Córdoba eh, a fines de febrero, es de el gobierno, ...que el gobierno nacional pueda... Eh, ...ahora dentro del marco del bicentenario... Eh, que, ...que cree un ministerio de pueblos originarios... ...es un fuerte eh. reclamo que se sí. lo informó... ...está negociando algo ahora para... ...para el tema del bicentenario... eh veremos a ver qué sucede... ...si si la presidenta que... ...que estuvo hace unos días es en Estados Unidos... ...estuvo con con los hermanos de allá... ...en el museo que tienen... ...y, y que se ha comprometido fuertemente en el tema... ...y lo está haciendo... Que, que y queremos si que ose nuestro no reclamo de que el Ministerio va a ser algo cercano a eso, ¿no? Perfecto. Víctor Hugo, muchísimas gracias por por por su tiempo y, y que tenga un feliz día este lunes. No, pero de y bueno, eh, de cierto que a la gente de la Comunidad de la Barria que se pone cercana del Rancho Unida, y que me pues, acompañé que va <tose> eh, a mediodía, a comidas nuestras, que que ver comidas porque se vende artesanía, va a haber algunos talleres, y que sepan lo, lo que estamos haciendo y que todavía estamos acá. Muchas gracias y bueno, hasta todo momento.